Saludo por tu intermedio a toda Radio Barría y a la tan vasta audiencia de la emisora. Realmente, bueno, muy bien, recién ha culminado una nueva sesión en la Cámara de Diputados. Sí, efectivamente, como bien decías en la introducción de la nota, hemos metido un proyecto que aborda esa temática que habla de geopolítica, ¿no? de desarrollo estratégico, tomando limitantes que existen en el mundo entero. Bueno, ¿por qué no nos cuente un poquitito eh, cómo surge este, este proyecto que usted está abordando, la venta de tierras monedenses a extranjeros? Eh, todo país desarrollado tiene limitantes muy grandes para las inversiones territoriales que este, eh, no tomen posiciones en algunas tierras, que se desean preservar, primero por zona de frontera, segundo por estrategias geopolíticas, por estrategias del de, eh, agua, que es el problema que va a venir de acá al mar. Lamentablemente, nuestro gobierno, desde la liberalidad creada durante el tiempo de, de un ex expresidente como fue Menem, eh, no hubo ningún tipo de control y esto ha permitido una alta concentración de tierra, que esta alta concentración de tierra, independientemente de que pueda tener grano más, grano menos, que no entramos a, a discutir útil, eh, nos presenta un problema muy fuerte, primero, para no poder retener en los eh, distritos agrícolas ganaderos nuestros hijos, los hijos de las localidades, porque cada vez menos el trabajo que, que se da, y este vemos con altísima preocupación eh, la problemática hídrica y la problemática también de la concentración económica en muy pocas manos, que no le hace nada bien a, a un desarrollo que debemos tener el orden provincial seguimos expulsando hijos de las pequeñas localidades para que vayan a engrosar el hambre del conurbano de Buenos Aires. Y sobre eso tenemos que eh, tener una estrategia muy dura, muy firme, como la tienen los países desarrollados. Es por eso que hemos tomado basamento en algunos proyectos oportunamente lanzados por la Federación Agraria, por distintos eh, segmentos emparentados con el campo, pero también eh, este, eh, tomando de lo que acontece en, en una realidad mundial y de la cual estamos lamentablemente muy distantes. Eh, Menzi, cuando hablamos de la prohibición de, eh, de tierras a extranjeros, en ningún momento, en parte de, de la información que nos ha llegado, no se está hablando de prohibir que inviertan en la provincia. No, al contrario. Nosotros lo que queremos es que inviertan, pero que inviertan para traer fábrica para traer industria para traer trabajo, no para achicarnos las fuentes de trabajo, porque lamentablemente las grandes extensiones territoriales, las grandes estancias adquiridas eh, a un puñado de... de... De productores y concentradas en manos grandes generan cada vez menos manos de obra por lo tanto, primer tema, la limitante es a superficie de más de mil hectáreas había que poner un límite, está el proyecto para que sea enriquecido, para que sea mejorado si, si así lo fuere, para que sea discutido, pero no es necesario poner un límite el ministro pusieron mil hectáreas en mi distrito ha habido eh, adquisiciones por parte de, de extranjeros de cercanas a 15.000 hectáreas es mucho, es mucho en pocas manos y esto no, nos preocupa muchísimo porque este, no es que, como bien lo señalaba tu Pregunta, no queremos que invierta, pero queremos que invierta para traer trabajo y no para llevárselo y para llevarse este eh, realmente el suelo, porque a través de algunos productos que estamos haciendo, estamos exportando suelo también. Bueno, eh, realmente es un, un proyecto que, ¿cómo piensa usted que puede eh, caer en el, en el en los otros bloques de la Cámara? Eh, la idea es que si lo tienen que enriquecer, que lo hagan, si lo tienen que este, mejorar, eso impermeable, yo no soy el dueño de la verdad, he tratado de receptar una inquietud como hombre de campo que la vemos desde, desde, desde antaño, pero lo que no quiero prestarme es al cambalache de cambiar este proyecto, de aprobar otro a cambio de esto. No, no, eso no quiero que sea, si tiene deficiencias propias debe de caer, que caiga por su propio peso. Yo creo que no las tiene, estoy convencido, voy a pelear muy firmemente el tema. Por el momento ha sido bien receptado las inquietudes que hemos recibido, muy saludable, inclusive alguna felicitación de un opositor hace escasos minutos. Pero eh, vamos a, a pelearlo para que eh, tenga el tratamiento, debe ser que una forma de proteger a nuestra provincia por encima de las diferencias ideológicas. Bueno, cambiando un poco de tema, fuera del micrófono charlábamos respecto a un tema que le tocó estar debatiendo hace minutos en la Cámara, que es respecto a la jubilación de las manzaneras. Se dio un debate, eh, ¿por qué no nos cuenta su posición al respecto, Mencí? Es, es, es correctísimo lo que está preguntando, hemos sido partícipes de un cachivache de proyecto, una vergüenza de proyecto presentado con la premura con que presenta el señor gobernador este este eh, estas cosas, él no tiene apuro para para otros temas que son de notorio interés para nuestra provincia, pero le agarra apuro para invertir 577 millones, nada más ni nada menos que en el tema de este, eh, sacar lo que no es una jubilación. Esto eh, es un subsidio. ¿qué es un subsidio? Un subsidio, un pago en negro pero cuando el pago en negro lo realiza un gremio que es opositor al gobierno por ejemplo el gremio de banegas automáticamente le surgen denuncias, trabajo esclavo, trabajo en negro en cambio ellos reconocen porque el gobernador reconoce que es trabajo el artículo 1 de este cachivache de ley prevé que, que, que es trabajo pero deciden pagarle en negro a través de un subsidio y fíjense qué es lo que acontece eh, esto no ha sido abordado, no ha sido discutido cuando se discutió la ley marco que la ley de presupuesto. 577 millones. fíjese qué barbaridad sobre un programa, que es el programa Más Vida, que invierte 1.100 millones de pesos en la compra de leche. El señor ministro no nos ha aclarado todavía dónde han ido a parar los dineros los cuales se vendió leche, se vendió leche en Paraguay, nosotros hemos podido detener, meter preso a gente que andaba vendiendo leche del Plan Más Vida, nos decían que no había leche y lamentablemente estaba concentrada en unos galpones del necoche, y pudimos detenerlo. El señor ministro eh, olímpicamente ignora este tipo de, de, de temáticas económicas que están teñidas de delito, y por eso no nos duele muchísimo un sistema previsional eh, que realmente no puede eh, a veces darle el aumento a aquellos que aportan está regalando graciosamente a gente del, del peronismo este porque realmente son punteros peronistas lo que están rec recibe el tema y que no es un delito lo, lo que han hecho tampoco es un delito cobrar es un delito que el gobierno liviana y chavacanamente entregue esta esta afrenta a poco tiempo de una elección para quedar bien y, y lograr nutrir gente en sus actos. Llevaron gente también este, a, a, al recinto, pero pudimos señalarles unas cuantas cosas de las que sentimos vergüenza como argentino E incluso, yo le decía, eh, del el licenso provengo del radicalismo, radical fue mi cuna y tal vez radical sea mi tumba seguramente pero ellos que provienen de la corriente de Evita, que se emocionan con, con Evita, se imaginarían un segundo cobrando una cola cobrando en una cola de un cajero o algo por el estilo, eh, 800 pesos por gauchada este, realizada por temas sociales en una afrenta a lo que se ha consagrado y lamentablemente acaba de votar de acuerdo al designio del señor gobernador para que le sirva de base a la a la elección que subyace dentro de poco tiempo. ¿Usted piensa que esta, este proyecto que surgió ahora no es casualidad que haya nacido meses antes de las elecciones? No, el, el grado de improvisación con que el señor gobernador nos tiene acostumbrado es tremendo. Evidentemente, este eh, si, si hubiera sido consensuado, si hubiera sido planeado antes, lo hubiéramos tratado y lo hubiéramos tratado... esto Pero no, no hay, no hay tratamiento del presupuestario porque, este, lamentablemente, eh, no, no lo había previsto. Forma de un grado de improvisación eh, muy feo al que nos tienen acostumbrados y a su vez este, eh, poniendo, eh, poniendo en juego... Recursos que hacen falta para construir viviendas, recursos que hacen falta para atender este, chiquitos. Es tan grave la irregularidades que contiene este, este proyecto. Por ejemplo, declara la inembargabilidad del mismo. Esto viola también la ley de familia porque cuando un padre tiene que ayudar a la alimentación... No se sabe si es la madre o el padre el que tiene que ayudar, por lo tanto no puede ser inembargable. Es eh, violatoria absolutamente de todo. La palabra subsidio, que es lo que le ponen en el artículo 1, es una palabra que tiene un origen latino y significa un apoyo determinado en el tiempo. Esto no solo que es indeterminado, no solo que es por vida, sino que lo pueden heredar los hijos de, la, de las eh, comadres o este manzaneras. Es una verdadera vergüenza este, y, y realmente nos, nos preocupa que se consagren estas afrentas ideológicas. Por último, si se vienen las elecciones. Eh, ¿Cómo se imagina que, que va a estar... Eh, ¿Cómo va a ser el país, la Argentina, en de aquí al mes de octubre? O, si se quiere, agosto. Eh, quiera Dios que... Eh, los políticos sepamos interpretar que las necesidades de la gente no están solamente cuando llega una elección, que la Presidente deje de ser Papá Noel para regalarnos algunas cosas un ratito antes de la elección y que interprete los problemas que tiene nuestra Argentina estructuralmente. que Dios que nuestro señor Gobernador este se siga eh, ocupando o empiece a ocupar algunos problemas que no lo ha hecho como el tema de la seguridad, que no nos desarmen a nuestra policía para que tengan que andar con balas de goma y a veces no hay dinero ni para practicar este, eh, con, con balas este, de, de plomo, ni siquiera dinero para los centros. Esto realmente son, son circunstancias que anhelamos como bonaerenses, como argentinos, que sean cambiadas. Debemos de trabajar para que sean cambiadas y, y lo vamos a hacer en la medida humilde de nuestras posibilidades.